Radio Fogón El Hoyo, Chubut. Bien, eh, buenos buenos días. Eh, mi nombre es Evelia Rueda, sí. Este, yo soy representante de los docentes. Eh, bueno, este, afiliada al gremio de Adep, sí. Este y bueno, estamos en esta lucha buscando un salario digno y la caída de las reformas, si bien es cierto, nos está afectando por todos lados, sí. Entonces, la idea de esto es seguir sosteniendo la lucha eh, en paro, este, un paro indeterminado. Eh, bueno, también teniendo en cuenta que el gobierno no nos está escuchando. Eh, para él somos este, muy pacíficos, eh, no nos está dando solución y en todo esto nos tenemos en el medio a los niños. Yo creo que eh, estamos ya en este momento de pedir que, por favor Eh, nos dé una solución, una pronta solución a nosotros y de esa manera volver a las escuelas, porque también queremos volver. Somos docentes y queremos volver a nuestro lugar de trabajo. Pero bueno, obviamente tenemos que seguir en esta lucha. Hablamos con la gente del Talar, porque yo trabajo en la localidad del Talar, un pueblito que queda lejos de aquí. Sí, este, si bien es cierto, este, el Talar también ha sido golpeado muchas veces por el gobierno. El gobierno les prometió hace cuatro años, ocho años ya que lleva. Eh, de que iba a faltar el tramo del camino para llegar a esa localidad Hace ocho años cuando él inicia su primer mandato como gobernador No cumplió, bueno, la segunda tanda, un segundo mandato Fue con unas maquinarias a decirle a la gente del pueblo que le dejaba las maquinarias Para que se arregle el camino, que ya se iba a pavimentar eh, Pasó las elecciones, volvió a ganar Y la gente del Talar volvió a quedarse en maquinaria, porque las maquinarias, después nos enteramos nosotros, que habían sido prestadas de Vialida, que él se prestó, y que Vialida fue a pedir a las maquinarias y se las llevaron. Nunca dio una solución a la gente del Talar. Hoy nos tienen nosotros, docentes del Talar, peleando por este salario digno, por esta caída, esta reforma que él hizo a espalda nuestra, que no estamos de acuerdo. Hay muchos este, artículos que va contra el docente, que va contra las comunidades aborígenes, Nosotros este, vamos a apoyarla hasta, hasta donde más podamos a las comunidades aborígenes. Una, porque somos también descendientes, tenemos sangre de de, las, de los pueblos originales. Si bien es cierto, no somos del norte, pero sí somos de esta zona. Y aquí también tenemos gente, abor eh, comunidades abor eh, aborígenes. Y que él también fue a pedir a las comunidades aborígenes, por ejemplo, de San Francisco, que exploten las tierras. Él no puede pedir eso a las comunidades porque ellos tienen una pachamama bien fija en la localidad de San Francisco. No puede pedir a la gente que explote las tierras. Entonces, esos dobles mensajes que está llevando a la comunidad, creo que tiene que aprender a respetar que aquí el pueblo tiene... Paisajes, tenemos las Pachamamas, tiene su riqueza, pero el pueblo las quiere como están. No que se las explote, no que se maltrata la tierra, no a la falta de agua, y que los alumnos tengan una educación digna, el docente un salario digno, que es lo que nosotros queremos. Entonces, el respeto, la paz sí la queremos, no la violencia. Como dijimos nosotros, sacamos información en nuestro país donde sostenemos la no violencia de Milagro Sala, pero tampoco queremos la dictadura que nos está imponiendo en este momento el gobernador Gerardo Morales. O sea, vamos contra eso. Somos docentes pacíficos, buscamos la paz. Pero no queremos una dictadura y no queremos la violencia, que venga una milagrosa la, tampoco a imponernos nada. O sea, en eso seguimos manteniendo nosotros fijos. No no perdemos la memoria de cómo nos trató alguna vez ella a otros colegas. Entonces, no perdemos nuestra postura de la no violencia. Pero tampoco queremos una dictadura que nos está imponiendo el gobierno hoy. Así que es lo que nosotros anhelamos, llegar a la paz, un diálogo, pero un diálogo sincero, no un diálogo mediático que le está haciendo, una paz mediática, donde él paga a la gente para que vaya a sus movilizaciones y ponga la, al pueblo contra el pueblo. Eso no. Creo que eso es lo que él ahora está haciendo, que nosotros los jujeños peleemos entre nosotros. Entonces no es así. Entonces buscamos la paz, pero la paz sincera, una paz digna, un respeto digno para todos. Bien y en este momento estamos en el sindicato estamos tomando nosotros el sindicato de Adep porque no tenemos también respuesta eh, eh, nos están doblegando y eh, nos están dividiendo entonces necesitamos que venga nuestros gremialistas y hacer una asamblea con ellos y de esa manera este llegar a un acuerdo y seguir esta lucha firme que los docentes de base queremos seguir Eh, con nuestra posición del salario digno, sí. el respeto y la caída de la reforma sí. constitucional sí. ¿sí? Sí. eso es lo que estamos pidiendo y es lo que vamos a seguir sosteniendo nosotros, apoyando a nuestras comunidades y eh, buscando nuestro salario digno, el respeto sobre todas las cosas sí. entonces estamos aquí justamente los docentes que somos este, socios de ADEP, esperando una respuesta de nuestro gremio, que ellos vengan y nos llamen a una asamblea y, y fijar este cuáles son las medidas que vamos a seguir a partir de ahora, así que bueno esperamos las respuestas es muchas gracias ¿eh? no pues, hola soy Martina Montoya soy delegada escolar de este, perteneciente al gremio de ADEP bueno estamos hoy acá en la permanencia docente donde ha comenzado una semana más y lamentablemente el gobierno ha cerrado la, charla, la negociación con el gremio y nos ha dilatado otra reunión paritaria. Bueno, después de haber participado en todo lo que fueron las actividades por la marcha del apagón, hemos decidido empezar de nuevo a tomar acciones concretas sobre el reclamo sindical, salarial y de condiciones laborales que estamos teniendo. Así que eh, las bases que venimos sosteniendo esta lucha hemos pedido hoy bajo nota en distintas delegaciones, tanto en Casa Central de nuestro gremio como acá en Libertador, el pedido urgente de una asamblea para analizar la situación y ver cómo seguimos, porque esta sería nuestra última semana de receso escolar, el cual también está en riesgo que nos descuente porque nosotros nos fuimos de paro y el gobierno si quiere como decisión política nos puede descontar. Entonces estamos en una situación muy crítica, ya el mes pasado nos descontaron 10 días, un impacto fuerte para las compañeras, algunas desde 121 mil pesos hasta 98 mil pesos, los descuentos, y ahora entran más días, eso nos preocupa. Entonces, contener y que no caiga el paro, la fuerza, o ver qué estrategias tomamos. Hoy estamos en un punto donde realmente necesitamos eh, movernos, activar las bases, eh a nuestra comisión directiva, necesitamos activar a nuestra comisión directiva y más con más fuerza la solidaridad de todos para que la fuerza de los compañeros que sostienen el paro, porque nuestra fuerza es el paro, más allá de todas las acciones que hagamos para sumar, nuestra fuerza es el paro, así que llamamos a eso, hoy estamos llamando a eso. Empezamos una semana donde no nos hemos ido de vacaciones, donde estamos en la permanencia acá en la Ruta Nacional 34, entrada de Libertador, ahora con una permanencia en nuestro gremio, y lo mismo está pasando en San Salvador de Jujuy frente al Ministerio de Educación, donde ya van más de vamos más de eh, 30 días de permanencia y 48 días de paro. 48, 49 días de paro. Entonces eh, estamos en un punto donde el gremi, el gobierno está apuntando a quebrarnos, a debilitar. Nos ha hecho dormir durante esta la negociación durante esta semana. Así que esperamos que esta semana podamos lograr una acción concreta donde hagamos que el gremio, el gobierno y el gremio se sienten a dialogar sobre las las condiciones laborales y salariales que seguimos reclamando. Que hasta el momento nosotros tenemos un petitorio de más de 15 puntos. Solamente uno se ha tocado, que es el salarial. El resto no ha dado respuesta de nada el gobierno. Y como dicen las compañeros, es ahora. Así que estamos trabajando para que eso continúe. Y bueno, agradecemos el acompañamiento de toda la gente, la verdad impresionante, sumado al pedido de la caída de la reforma inconstitucional que se ha producido en la provincia y solidarizándonos y seguimos apoyando a los pueblos originarios que también están levantando esa bandera. Todos los gremios de la provincia han conseguido una mejora salarial desde que empezamos nuestra lucha. Faltamos nosotros solamente y lamentablemente el gobierno está siendo más duro con nosotros. Así que gracias, sigan acompañando, no suelten la mano del maestro de Jujuy que acá estamos firme todavía. Informa Radio Centenario CX36 Uruguay. El laboratorio genético del equipo argentino emitió un informe con fecha 21 de julio de 2023 con los resultados del procesamiento genético de las muestras óseas obtenidas de los restos hallados el 6 de junio de 2023 en el predio del batallón 14 de Toledo-Canelones. Según detalle el informe genético, se obtuvo un perfil de marcadores str apto para comparación con perfiles obtenidos a partir de muestras de referencia de familiares de personas desaparecidas que conforman el banco genético de LEAF. La, la primera conclusión confirma que los restos son femeninos. En segundo lugar, las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y por lo tanto concluyente en términos de identificación. Sin embargo, existen varios casos de mujeres desaparecidas para las que se cuenta con pocas muestras de referencia, resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión. De este informe también se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Helman ni de Elena Quinteros. En relación a eh, el informe de las doctoras Eliana Vallejos y Rosana Manikowski de la Junta Médica que está trabajando junto con el equipo de antropólogos, hay algunas conclusiones que quisiéramos compartir con ustedes y que tienen que ver con eh, la causa de muerte. Y cito el informe textual. Por ser este un enterramiento clandestino en predio militar, de larga data con material asociado destinado a la desintegración cadavérica con restos óseos humanos que presentan traumatismos perimortem a nivel de columna cervical producto de violencia y que puede estar relacionado con la causa de muerte y traumatismos en mandíbula y séptima cost arco costal izquierdo también derivados de violencia esta junta médica forense establece que la forma médico-legal de la muerte fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Estas, estas conclusiones van de la mano también con toda la información contextual de la recuperación del cuerpo los días 6 y 7 de de junio del 2023 por parte del equipo de antropólogos y de la constatación de estas lesiones perimortales a nivel de los restos óseos. También queremos comunicarles que las tareas de campo relacionadas con la, el o la zaranda de sedimentos de la fosa en la que fueron recuperados los restos finalizaron y eso nos permitió recuperar eh, varios fragmentos óseos y pequeños huesos y a su vez dieron inicio ya, o se dio continuidad a las tareas de campo para seguir con la, eh, el abordaje de esta cautela eh, que tenemos eh, desde el año 2020. Eh, en conclusión, tenemos que seguir trabajando en pos de lograr los pasos necesarios para la identificación de estos restos, Y queda plenamente establecido el contexto de violencia y de, de, de, de, de que esta persona es un detenido desaparecido, una detenida desaparecida, por el contexto de hallazgo y por las lesiones encontradas en el cuerpo. Muchas gracias. Bien, agradecemos al antropólogo Luciardo y le damos la palabra ahora al fiscal especializado en delito de lesa humana, el doctor Ricardo Percival. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Eh, muchas gracias por su presencia. Creo que el tema ha meritado una presencia importante del público y de la prensa. Eh, este, como decía el antropólogo Lusiardo... Eh, vamos a confirmar que estamos hablando, aún cuando no se haya obtenido la identidad de la persona eh, eh, tenemos la certeza absoluta que estamos hablando de un detenido desaparecido, como tal es responsabilidad del Estado la desaparición forzada de esta persona y por ende este, el compromiso de estas eh, organizaciones aquí presente en eh, la persecución de la búsqueda de detenidos desaparecidos, porque esa es una obligación eh, internacional que ha asumido el Estado. Este, también con este hallazgo se confirma este, que el Batallón 14 es un objetivo importante a seguir la búsqueda, por eso las, las cautelas que sean dispuestos se mantendrán y si es necesario obtener nuevas medidas cautelares así serán solicitadas eh, al Poder Judicial como lo hemos hecho hasta el momento. Como ustedes todos conocen, eh, este, la búsqueda administrativa de restos detenidos desaparecidos es competencia exclusiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que ésta coordina sus acciones con la Fiscalía Especializada de crímenes de lesa de Humanidad. Eh, este, pero una vez que se haya un cuerpo, como fue este caso, la Fiscalía, en el marco de las actuaciones judiciales, es quien toma a cargo las actuaciones y por eso dispone de determinadas medidas, que, fuemos lo que eh, fue lo que hicimos hasta el momento. En el 6 de junio, cuando encontramos ese cuerpo, dispusimos que este, Alicia Luciardo fuera la eh, encargada eh, de la cadena de custodia, que a su vez ella conformara un equipo interdisciplinario con las doctoras Rosana Manikovsky y Eliana eh, Vallejos, que fueron la que elaboraron el informe que leyó la licenciada, eh, y a su vez que trajeran las muestras de ADN que fueron las que enviamos a eh, Córdoba. Este, asimismo, eh, ordenamos que eh, se conformara un equipo de científica para relevar todas las evidencias del caso y eh, elevar a la carpeta técnica a la fiscalía. Eh, ahora, ¿cómo siguen las actuaciones ahora? De la misma manera, como estamos hablando de una investigación judicial, la fiscalía ordenará las medidas pertinentes para continuar con la identidad de este hallazgo, que repito, se trata de un detenido desaparecido. Por eso este, vamos a conformar una mesa eh, de trabajo que va a estar integrada por el EAF, que es el equipo argentino de antropología forense, por el GAF, que integra eh, la licenciada eh, de Luciardo, obviamente con la institución de derechos humanos, con familiares, porque es importante tener el contacto de ellos y eh, la fiscalía ordenará las medidas pertinentes para lograr la identificación, porque este, que hoy no se haya eh, obtenido la identidad no quiere decir que no se puede obtener en el futuro y es necesario para las causas que aún siguen pendientes. En este marco también queremos dejar bien claro este, que eh, todas las causas por eh, desapariciones forzadas se mantienen hasta el presente. Eh, este, en la gran mayoría de, de los casos de detenidos desaparecidos existen causas y en estas eh, hay condenas, hay personas condenadas, hay personas procesadas, hay personas, eh, hay solicitudes de procesamiento pendiente y eh, las otras eh, se encuentran eh, casi finalizadas su investigación. Lo único que restaría resolver las excepciones de prescripción de inconstitucionalidad pendiente. Por eso queremos dejar bien claro en este momento que las persecuciones eh, por estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y por ende se van a mantener y vamos a mantener la misma política criminal de firmeza en la persecución de este tipo de, de crímenes aberrantes. No obstante, en el marco de estas investigaciones que llevamos a cabo, hemos eh, este, constatado que en su gran mayoría se trata de oficiales los responsables de estas eh, desapariciones forzadas, se trata de oficiales, fundamentalmente pertenecientes al órgano coordinador de operaciones antisubresivas y al Servicio de Información y Defensa, y también eh, este, la NI este, y hoy Solanza, eh, por eso repetimos, vamos a continuar con las investigaciones. Ahora bien, también eh, somos conscientes que eh, es muy probable que en el enterramiento propiamente dicho no hayan participado necesariamente estas personas que dieron eh, muerte a, a, a los detenidos. Eh, entonces entendemos que puede haber situaciones pasibles que, eh, que hayan tenido una conducta tangencial. Eh, nos representamos, por ejemplo, las hipótesis de aquel eh, soldado que sin haber participado en los hechos transportó a la víctima, aquel que pudo haber hecho el pozo, eh, este, aquel que pudo haber estado de custodia. Este, en esas situaciones este, creemos que es difícilmente establecer que, que nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad Y si no nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de eh, este, conductas o atípicas o conductas punibles, pero que están prescritas. Por ende, queremos afirmar hoy. Este, en este marco de eh, abrir la, la cancha para que se pueda eh, obtener mayor información, porque con la voluntad del equipo, que es muy importante, y con el trabajo permanente que se hace, no ha logrado fruto. Por eso queremos establecer con certeza que a estas conductas tangenciales, como dijimos antes, Entendemos que no se tratan de crímenes de lesa humanidad y que por ende, en caso de haber sido consideradas delitos, están prescritas Por eso, eh, le decimos a estas personas que puedan estar en estas condiciones, que no tengan temor en brindar la información, que rompan con las ataduras del pasado, que entiendan que este es un tema eminentemente humano y que este, con la información que puedan aportar, seguramente van a sanear las heridas que aún quedan pendientes. Esto es lo que queremos expresar, por eso exhortamos a todos aquellos que tengan información de caridad, porque de eso se trata de obtener información de calidad, que eso es lo que nos está faltando, a que la brinden por los carriles que entiendan pertinentes, ya sea en la institución nacional de derechos humanos, en la fiscalía, ante familiares, ante una sección policial, no importa el lugar. Lo importante es que brinden esa información que es la necesaria para que la búsqueda tenga sentido que el, y que la obligación del Estado se corresponda con una búsqueda de calidad hasta aquí lo que tenemos para decir y muchas gracias por su presencia bien, agradecemos al, al doctor no sé si ¿algún otro integrante de la mesa quiere hacer uso de la palabra? Sí, gracias muy brevemente bueno, como ustedes eh, ya se habrán dado cuenta se ha agregado un elemento más de incertidumbre a la incertidumbre que ya trae la desaparición forzada Eh, sin embargo, el universo sobre el que tenemos que trabajar es más reducido y algo lo único que nos puede convocar es a redoblar el esfuerzo y el trabajo y el compromiso de la institución en coordinación con Fiscalía y otras instituciones del Estado para llevar adelante la búsqueda. En este sentido, y no voy a elaborar mucho más, el lunes de mañana a primera hora se reinician los trabajos de excavaciones en el Batallón 14 en el mismo lugar donde se habían paralizado cuando se produjo el hallazgo hace cuarenta y seis días. Eh, así que lo lo que lo que queremos dejarles de saber es que el trabajo y la determinación para ir adelante en la misma línea en la que el doctor Percival y Alicia Lucía lo habían señalado está se mantiene se va a llevar a los hechos. Y bueno, aparte de eso solo decir que en este momento, por supuesto, nuestros pensamientos, nuestro accionar está eh, orientado a, a dar respuesta a este y a otros eh, otras de los emergentes de la desaparición forzada, pero también fundamentalmente a estar y acompañar a los familiares, con los que siempre de alguna manera nos guiamos y a los que seguimos apoyando. Muchas gracias. Informa. Canal Caribe, Cuba. Acompañado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, llegaron al mausoleo del segundo frente oriental Fran País las cenizas del general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, fallecido el primero de julio del pasado año. Aquí se unirán para la eternidad a las de General de Cuerpo de Ejército, Julio Casas Regueiro, quien descansaba en esta serranía desde su muerte en 2011. Dos ejemplares cubanos de generaciones diferentes que estuvieron unidos en el empeño de hacer realidad importantes proyectos para el desarrollo de la Revolución. Luego de los primeros honores, el traslado de las urnas hasta la explanada del mausoleo. Momento de solemnidad tributo y respeto en medio de estas montañas orientales a dos hijos de Cuba que en vida estrecharon una entrañable amistad. En la ceremonia de inhumación, junto a los familiares, amigos y compañeros de lucha y trabajo de ambos revolucionarios, el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, así como otros miembros del buró político del Comité Central del Partido. Ya frente al monolito, donde descansarán eternamente Julio y Luis Alberto, ubicado muy cerca del nicho que atesora las cenizas de la heroína de la sierra y el llano, Bill Mespin, los últimos honores para quienes llegaron a respetarse y admirarse como padre e hijo. Posteriormente, las urnas con las cenizas de los generales Julio Casas y Luis Alberto Rodríguez fueron depositadas en el monolito por sus hijos. Tras la inhumación, el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, quien durante años estuvo muy vinculado a ambos, destacó en sus palabras de despedida de duelo la entrañable relación que existió siempre entre el veterano guerrillero rebelde, quien llegó a ser ministro de la FARC, y el joven e inteligente oficial a quien le confiaran complejas misiones y tareas particularmente, resaltó el jefe de gobierno la labor desarrollada por Julio y Luis Alberto en los años del período especial, cuando bajo la orientación directa de Raúl, las FARC y su sistema empresarial desempeñaron un rol determinante en la economía y defensa del país. En este escenario, la necesidad de aplicar nuevas fórmulas demandó no solo fortaleza política, sino inteligencia, sagacidad y audacia y creatividad, cualidades presentes en Julio Casas y Luis Alberto. Ambos estudiaron, investigaron, analizaron, conocieron experiencias internacionales y propusieron a la dirección de la Revolución acciones concretas, muchas de las cuales dirigieron e implementaron con resultados satisfactorios. Durante sus palabras, el premier se refirió a las cualidades y virtudes del general de cuerpo de ejército, Julio Casas Regueiro, combatiente del segundo frente oriental, donde fuera jefe exitoso. Habló también de la participación de Julio en los combates de Playa Girón, de su condición de héroe de la República y del trabajo, de su conducta intachable en las Fuerzas Armadas, hasta su nombramiento por Raúl en 2008 para el cargo de ministro de la FARC. Sobre el general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el primer ministro expresó que desde su infancia mostró apego y lealtad a los principios y valores de la revolución y su preparación profesional lo vinculó directamente a la actividad económica del país y a la FARC, en particular su desempeño al frente del grupo de administración empresarial entidad aprobada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz a propuesta del general de ejército Raúl Castro Ruz. En estos momentos complejos que vive la patria debemos tener presente el pensamiento económico de Julio y Luis Alberto aplicar y aprender de una vez y por todas a trabajar como ellos lo hicieron sin fanfarrias, sin complacencias, sin protagonismos innecesarios, con sistematicidad y honestidad, teniendo siempre como premisa el concepto de revolución de Fidel y el sí se puede de Raúl. Tributo y honores para quienes en lo adelante estarán unidos para siempre en este sagrado altar de la patria, acompañando a los mártires, héroes y heroínas del segundo frente oriental franpaís País en las rebeldes e históricas montañas de Santiago de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Informa. Federación Nacional Campesina Paraguay. Ella, agua sube una vez más en los diferentes asentamientos Niñeda, ¿sí Hina, Oparupe, Yayuyé, una vez más con obra pública. ¿ves? Ya exigí la necesidad ya de Kawa. Tapé ya denunciaba. Arema Yayuya ya ya, ya existió con institución clave a ah, ah, dos años de febrero. Nunca no me dieron eh, de respuesta no hay porí combustible, eh, oh. no vale la máquina fuera, eh, no abre el chofer y te, ah, es ah, la realidad permanente, ni ande ella decidía operar el, eh, Federación Nacional Campesina, ella, eh. ya Hanna, como pueblo, ya ya ya exigió a UEPOL y cuál cambia la opinión pública a la ciudad, ni ambas, ese para, ni abandonar, ni ande específicamente pequeños productores, han ocultado nada aislado, de capiós no hay producción de que estoy en de escuela, de que estoy en mi cartero entonces son realidad o, angaña, se van denuncia. de a denunciar en un momento de que agua sube eh, en, en el plerio del Ministerio de Obras jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido informa Comunicaciones AIDESEP, Perú. La Amazonía alberga una biodiversidad inigualable, que provee de alimentos, agua, aire puro y refugio a más de 350 pueblos indígenas y 30 millones de personas cuyos medios de vida dependen del buen estado de sus bosques. Sin embargo, la Amazonía enfrenta amenazas provenientes de actividades extractivas y proyectos de infraestructura de gran impacto que generan deforestación, degradación y contaminación y ponen en riesgo a los pueblos indígenas y a sus territorios ancestrales. Por ello, el impulso de alternativas económicas sostenibles, compatibles con las culturas, es una de las estrategias que proponen los pueblos indígenas para hacer frente a las amenazas que enfrenta la Amazonía y asegurar su buen vivir. Hace muchos años nuestros agricultores se dedicaban a la siembra de coca, pero vino un momento, una alternativa de, de siembra, que es el cacao, donde de la pasta blanca pasamos a la pasta marrón que es el chocolate. Desde 2021, 29 emprendimientos indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son parte de un programa de fortalecimiento empresarial y de financiamiento para que puedan escalar a mercados locales, nacionales e internacionales a través del proyecto Amazonía Indígena Derechos y Recursos AIRR. A través del turismo, artesanía, procesamiento de plantas y frutos amazónicos, la pesca y acuicultura sostenible, entre otros, estos emprendimientos indígenas son parte del desarrollo de la Amazonía. Producimos aceites vegetales naturales a partir de la transformación de frutos silvestres de nuestra Amazonía. Nuestros clientes son empresas de la industria cosmética, todo lo que tiene que ver con la belleza. Eh, estos son un insumo son el principio activo la, en la formulación de cada uno de estos productos y que podemos nosotros perfectamente ser sus aliados estratégicos para que puedan ellos innovar, crear nuevos productos y que tengan ese enfoque diferencial cierto, ese enfoque diferencial de que tienen un producto amazónico de calidad muchos turistas han llegado acá de otros lugares solamente por ver aves que no, no existen en ese lado, ¿no? por eso hemos pensado tener un turismo para sin impactar mucho generar recursos económicos y llevar a nuestras familias. Estos 29 emprendimientos indígenas representan oportunidades para 135 comunidades y permiten que sus 2.798 asociados obtengan ingresos económicos, manteniendo su identidad y sus territorios. Pues todo la, las artesanías de nuestro emprendimiento sale también de la medicina natural, las visiones se plasman y la simbología se plasman en cada En cada accesorio, en cada máscara, es muy importante también que resaltar que tenemos aquí en, dentro del, del emprendimiento mujeres cabezas de familia, ¿no? Y hombres igual, como en el tallado, eh, las mujeres en, en el tejido. Detrás de ellos, pues, se benefician más personas y cada una de ellas da trabajo, más empleo a otras personas. A través de estos emprendimientos, más mujeres y jóvenes indígenas vienen demostrando que. Con pasión y mucho ingenio, es posible darle un valor agregado a lo que nos ofrecen los bosques y a la vez conservarlo. Estamos casi todas jóvenes en la organización y estamos aprendiendo a hacer la indumentaria Cofán y asimismo enseñar a las nuevas socias que sigan entrando en la asociación. Algunos de estos emprendimientos han permitido el rescate de conocimientos ancestrales que poco a poco iban siendo olvidados. La gente se llama la Cucurina y el Cucurina, y el Cucurina, y el Cucurina, y el Cucurina. La gente se Impulsando a estos emprendimientos indígenas, apoyamos a fortalecer cadenas de valor sostenibles en la Amazonía, generando beneficios sociales y económicos, a la vez que promovemos la conservación de los bosques y su gran biodiversidad. Me gustaría que la gente adquiera nuestros productos porque no está llevando una pieza solamente, sino está llevando un pedacito de nuestra cultura. Te invitamos a vivir una experiencia real, que puedas conocer de cerca nuestra Amazonía y que queremos conservarla para ti y para las futuras generaciones. Cuando usted compra un producto de nuestra de nuestras comunidades, usted está aportando con un granito de arena para el cuidado de nuestros bosques amazónicos. Informa Radio Kuruf Walmapu. Filmaiken, güechafe Filmaiken. Peo malaini, peo malaini Filmaiken. Filmaiken, güechafe. Ñaimi rayen, ñaimi munge. En la valle encantado, despierta mis paraques milenarios. Soy de la naturaleza tiene Mapu Mapu medios radiales del Guamapu y la Patagonia. Siete de la mañana oración en la tierra pidiendo el buen mapu que no haya sorpresa pidiendo lo que nos proteja lo hacemos por ello por todo lo que venga sin llorar Mai mai pulamiem mai mari compuche Inche, Barinsa, Misañanko, Weichafes, Facundo, Seres, Walap, Preso, Político, Mapuche Aquí en la unidad 14 de Eskel, Fugut, Huel Mapu Saludar también a, a nuestra gloriosa nación Mapuche de ambos lados de la cordillera Que conformamos el gran wallmapo Mapu Contarles brevemente también un poco lo que ha sido el tránsito del Lamien Facundo Jones Walla como prisionero político, tanto en Gulumapo como, como en el Puel Mapo. En el año 2014, eh, él estaba se encontraba brindando apoyo como Mapuche, como wechafe en Río Bueno y en aquel momento se estaba luchando contra las represas. La lucha estaba llevada adelante por la Machi Nigaray Huichela que fue una también de las imputadas en el caso Pisupisue en Río Bueno. Eh, fueron cuatro los imputados. El que finalmente fue condenado con una condena más extensa eh, es el Lonco Facundo, que le dieron eh, seis años por incendio a casa deshabitada y tres años y un día eh, por portación de armas de fabricación casera dentro de ese marco él fue cumpliendo la, las condenas en distintos lugares en un momento le dan la prisión domiciliaria es donde ahí él regresa, estaba en Río Bueno y regresa al Puel Mapu aquí pasado un tiempo es capturado permaneció bastante tiempo en clandestinidad, es capturado y es eh, llevado a juicio en ese momento estábamos atravesando el proceso de recuperación de tierras de Pulofo resistencia del departamento de Kusam a la multinacional Benetton, que tiene más de un millón de hectáreas aquí en el pueblo Mapu. Ese proceso continuó, pero continuó con el lonco Facundo encarcelado. Por lo tanto, se dieron dos juicios de extradición, uno que fue absuelto porque en realidad lo que sucedió fue que los testigos Eh, del caso fueron torturados, entonces bajo tortura en el mismo juicio irrumpió uno de los testigos y dijo que había sido manifestado haber sido torturado, eh, por lo tanto se dio la nulidad del juicio entonces se lo libera, pasa el tiempo y él es retenido en un, en un retén de, de la Gendarmería Nacional Argentina donde su pedido de captura por Interpol continuaba activo por lo tanto es detenido otra vez y ahí solicitan nuevamente el pedido a Chile eh, de extradición y se realiza un segundo juicio, en el segundo juicio eh, lo extraditan, eh, va a Chile a eh, Valdivia donde se realiza el juicio por el caso Pizupizue y ahí es donde es condenado Durante todo este tiempo se estuvo contabilizando el tiempo en prisión, sumado a la buena conducta. Eh, entonces, hoy en día, eh, después de haber permanecido en la cárcel de Temuco, le dan la libertad eh, en el año 2022 y a los meses de darle la libertad se la revocan arbitrariamente por una decisión del gobierno luego de eso él eh, retorna aquí al Polmapu y eh, es nuevamente capturado hace 6 meses donde eh, se encuentra en prisión en la unidad 14 de Esquel que a todos El juicio se va a llevar nuevamente, un tercer juicio de extradición va a ser este año, en julio del 2027, en el Escuadrón 36 de Gendarmería a las 10 horas. Un nuevo juicio político también, eh, en el cual si bien ha pasado el tiempo y, y la represa finalmente se logró construir allí en, en Pilmaikén, Eh, él continúa perteneciendo a nuestra nación, con, continúa reivindicando la, la lucha del, del pueblo nación mapuche, continúa con una línea política clara y consecuente, por lo tanto es que vamos a afrontar con dignidad, como siempre se ha hecho, el tercer juicio, donde eh, está pedido nuevamente la extradición a Chile, Con estos 6 meses que ya lleva en prisión solamente le restarían 6 meses más porque a condena cumplida él debería salir el 26 de junio del 2024. Nosotros comprendemos que llevamos más de 150 años resistiendo, comprendemos que el camino hacia la liberación nacional Mapuche es largo, pero también entendemos que estamos en ese camino. Y desde ese camino es donde seguimos resistiendo, donde seguimos existiendo, donde seguimos levantándonos, recuperando el territorio, manteniendo la autonomía y el control territorial. Entonces, eh, desde ese marco es que lo reivindicamos como presos políticos mapuche cada vez y en cada lugar que se pueda a él y a todos los presos políticos del Guallmapu. Map, Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu. En la Informa. Telesur, Venezuela. Avanzamos hasta Venezuela. En esta nación suramericana se llevaron a cabo diversos actos. Este 24 de julio, entre los que se destacan la conmemoración de los 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, el Día de la Armada Nacional y el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Los detalles en la siguiente nota. Panteón Nacional en Caracas donde las autoridades venezolanas destacaron que en este 24 de julio es necesario entender las alertas ante las arremetidas del imperio norteamericano que busca apoderarse en el marco de las fechas patrias en la nación. Se realizó el izamiento de la bandera nacional en el país, mientras que de manera simultánea se realizó una cantata por el Libertador, una ofrenda musical en la Plaza Bolívar de Caracas, donde la alcaldesa Carmen Meléndez enalteció al Libertador calificándolo como un hombre entregado a sus ideales de soberanía e independencia de los países latinoamericanos. Hoy le estamos mostrando al mundo el verdadero rostro de Bolívar. Bolívar está, es universal, está en todos lados. Hemos vivido la historia de estos días recientes cuando... Esta monumento, una copia de este monumento, llegó a Moscú, a Rusia, a los pueblos del mundo. Posteriormente se conmemoraron los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, una gesta heroica en la que las fuerzas libraron la última batalla independentista contra los realistas españoles, donde el accionar patriótico selló definitivamente la independencia de Venezuela, Mientras que el presidente Nicolás Maduro afirmó que tras estos hechos históricos nació la Fuerza Armada Nacional. La batalla naval del lago fue planificada con los pescadores, con los pueblos indígenas, con los pueblos zambos, mestizos, con los pueblos negros, con las mujeres, con los patriotas de entonces. Y un día como hoy, En este lago maravilloso y sagrado de Maracaibo, con este sol que llena de energía y de fuerza, hace 200 años, nuestros abuelos y abuelas se batieron y obtuvieron la gran victoria de la batalla naval del lago. Durante el acto del Bicentenario de la Batalla Naval, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció la creación de un plan especial para la descontaminación y recuperación del lago de Maracaibo en el estado Zulia. Ordené un estudio técnico, científico de profundidad que llegó a mis manos hace unos días y he elaborado personalmente con el apoyo de los científicos, de los técnicos, de los ministros de ecosocialismo, de petróleo, con el ministro de pesca, Con el vicepresidente de gobierno, Néstor Reverol, he elaborado un plan que quiero activar, y así lo anuncio para el Zulia, un plan especial de atención, de descontaminación y recuperación del lago de Maracaibo. En el marco del Bicentenario de la Batalla Naval, el presidente Nicolás Maduro saludó al gobernador opositor del Estado Zulia, Manuel Rosales, Y agradeció su presencia como autoridad regional durante el evento de este 24 de julio pido todo el apoyo del gobernador manuel rosales aquí presente gobernador le agradezco su presencia protocolar y oficial en este acto magnífico de la patria las conmemoraciones de este 24 de julio recordaron la valentía de las fuerzas venezolanas que lograron la independencia del país y y ratificaron el compromiso de las autoridades con el desarrollo nacional. Informa Radio y Televisión Martollina Sisa, Bolivia. que está realizando en esta achucalla para que nuestras hermanas jóvenes que, que tengan ese conocimiento para que puedan ser aquí con el tiempo sigue apoyando a sus comunidades a las provincias porque estos talleres se fortalece a cada persona y también a la organización hemos llevado un taller de despatriarcalización descolonización empoderamiento y liderazgo para la acción política de las mujeres junto a la confederación bartolina sisa y a la federación departamental de la paz bartolina sisa hemos tenido eh, la participación de varias compañeras que han ido trabajando el tema de despatriarcalización eh, nos han apoyado también compañeras del Ministerio de Trabajo y la hermana Felipa Huanca, que es ex ejecutiva de la Federación Departamental de la Paz y ex nacional, entonces estamos hablando sobre la historia política también de las mujeres con la compañera Felipa. Como hermanas, como mujeres, como compañeras, como luchadoras y sostenedoras de este proceso de cambios, eh, hablar de la descolonización y la despatriarcalización desde el punto de vista de las mujeres porque lo que nosotras, nuestra organización plantea es que este ojo de la comunidad es de nuestros hermanos y este ojo de la comunidad es de las mujeres hasta hoy día el proceso de cambio tiene valiosos aportes desde el ojo de nuestros hermanos hombres pero eso es la mitad, es sólo la mitad entonces falta el ojo, la mirada, la opinión la reflexión, los aportes de las hermanas mujeres. Entonces no basta con solo estar un hombre y mujer lado a lado. Este hombre tiene que tener su palabra y esta mujer tiene que tener su palabra. Todo lo que es colonización, descolonización y despatrialización, descolonización, kunham es iba con gas sal, con caphana, y kunham se ya cató que mantano haya iba a ser a un y hasta tan mix, no era cataruar kama, no, a manchas y no, no Луркта, укакна кијва спачава лорасиња са воармена каме, тојшес укакн сад Cañani на ta chacha warme walatan e sa sindis kata hiwa sama unhastan E valor sisa hiwas kama hiwas kam maianat as se sa kiwa Tolina si kon hamateha ka kulia kaha Hiwaana kataki ahua taiina Hiwaana laiko pero uka unka sasti i nanaka khun hamatig video eh mayski tot ukama de talleres a los nueve departamentos regionales de la organización de mujeres Bartolina Sisa a nivel nacional Y tenemos que seguir fortaleciendo y lo más importante es la unidad. Y esta clase de talleres eh, es importante. Tienen que llevar a las comunidades también, a las centrales, regionales, porque esta clase de talleres nos une y nos fortalece. ¡Tallaya Bartolina Sisa. Informa. Graffiti News. Huellas en la historia que dejó ejemplo y esperanza. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista dio un traicionero golpe militar en contubernio con el imperialismo yanqui. ¿Sincio? Hablo al pueblo de Cuba. Desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión de paz. El repudio fue general y el descontento social, emanado del régimen de explotación reinante, la pobreza, el desamparo que sumió a Cuba, Fue en una crisis de postración, un retraso espantoso y una gran crisis política e instauró una sangrienta dictadura. Desde el inicio, el pueblo cubano tuvo conciencia de la gravedad en que estaba asumido el país, la ausencia de una fuerza política capaz de enfrentar y derrocar a la tiranía. En estas circunstancias, un grupo de jóvenes dirigido por Fidel Castro, se dio la tarea de preparar como primer paso el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, acciones que se llevaron a cabo el 26 de julio de 1953. Con ello se escribió otra página heroica de Cuba. Se Estos hechos marcaron el inicio de la última etapa de la lucha del pueblo por su total liberación. Los primeros esfuerzos organizativos del núcleo inicial del movimiento se concentró en crear e instruir los primeros grupos de combate. Con la idea de participar en la lucha común con todas las demás fuerzas oposicionistas tocaban a las puertas de los partidos y sus dirigentes políticos, ofreciendo la cooperación modesta de sus esfuerzos y sus vidas, exhortándolos a luchar. En un año, la joven organización creció, disponía de más hombres entrenados para las acciones, jóvenes reclutados en las capas más humildes del pueblo, trabajadores en su totalidad. Lo más difícil del Moncada, No era atacarlo y tomarlo, se requería del gigantesco esfuerzo de organización, preparación, adquisición de recursos y movilización. Los esfuerzos fueron frustrados en el minuto culminante y sencillo de tomar el cuartel. Factores accidentales desarticularon la acción. Muchos de esos jóvenes valientes fueron vilmente asesinados y otros encarcelados después de una tenaz resistencia. El ataque al Moncada, segunda fortaleza militar de la tiranía batistiana, no logró el objetivo militar inmediato, pero estratégicamente marcó el reinicio de la última y definitiva etapa por la liberación, hecha realidad el 1 de enero de 1959. Fidel Castro, convencido de que no podía esperarse, toma la decisión de llevar a cabo la revolución. Sí. La lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. La revolución cubana es el resultado de la acción consciente y consecuente, ajustada a las leyes de la historia de la sociedad humana. El 26 de julio de 1953 se encendió la antorcha revolucionaria. La sangre derramada antes y después en las calles de las ciudades, campos de batalla y en las mazmorras represivas no fue un sacrificio en vano, sino una lección histórica y obra revolucionaria multiplicada. Los imponentes muros que escondieron el terror y el crimen en aquella época protegen hoy sueños y esperanzas en la ciudad escolar 26 de julio primer cuartel convertido en escuela llega esto del patriotismo para nosotros siempre es 26 siempre es 26 para nosotros siempre es 26 solo el trabajo creador Es la vía de crecer, y es la cuestión del trabajo, para nosotras siempre es siempre es siempre es Hasta aquí, Momento Noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.